Pes y p r i n c e s a s esto es p l a k i d con Ricky García. FOLLOW!、So The madness, Cause we know we're gonna fade away we shall Sonar Culture Club con Karma Cameleón y atención, porque después de Culture Club haremos una llamada muy interesante. Ricky García. El tour clap, eh. Bueno, yo sí que muchos de vosotros estáis ahora mismo pegaditos a la radio esperando una llamada, ¿verdad que sí? Bien. Pues llega el momento. Pegaos bien a vuestro móvil o a vuestro teléfono fijo porque voy a hacer una llamada y la persona que responda se va a ir a Praga. Vamos allá. Primer tono. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Don José Antonio Dafonte. Y、sí, el mismo. Sí, mire, estamos haciendo la encuesta para saber si tiene usted maletas nuevas.、Mm, va a ser que sí. Va a ser que sí, porque te las vamos a regalar nosotros y te vas a Praga. No. Que sí, que somos de Play Kids que te llamamos para decirte que te vas a ir a Praga con un juego de maletas Gabor, José Antonio. ¡Hostia! <risas> ¡José Antonio, te vas a Praga! ¡Bien! ¡Bien! José Antonio, ¿con quién te vas a ir? Va, cuéntanos un poco. Hombre, me voy a ir con mi esposa. Muy bien. Como te conté cuando te mandé el audio hace cuatro años, sufrió una grave intervención quirúrgica y ¿Sí? casi le cuesta la vida. Oye, pues mira, ahora、sí. será un gran momento para celebrarlo en una ciudad estupenda y además en una época del año maravillosa que es el otoño. Que ¿Os Que lo vais a pasar tan bien, José Antonio? ¡Buah! Ya te veo, que te cuesta reaccionar, José Antonio, que te cuesta reaccionar. No puedo, no puedo, no puedo. No oye, sí, querido,、no、puedo. mira, solo te vamos a pedir una cosa:、eh, que nos mandes unas fotitos, ¿vale? Desde Praga, por publicarlas r p en nuestras redes y, oye, y sobre todo desearte que te lo pases muy bien, José Antonio, y que tengáis un feliz viaje. Muchas gracias, Ricky. <risa> oye, a mí no, al equipo de Play Kiss. Aquí s fM y oye que tengas un viaje fantástico, José Antonio, de verdad. Muchas gracias, Ricky. Un saludo para todos los componentes del programa. ha c e c h una magnífica labor. Muchísimas gracias, José Antonio. Buen viaje y esperamos noticias tuyas. Adiós, las tendréis. Adiós, pues, José Antonio participó esta semana. Os preguntamos. ¿Qué método utilizas cuando te quedas a cero de energía? Y José Antonio nos contaba esto. Yo, la verdad, que espero no quedarme a cero de batería. Porque el último que vi que se quedó a cero de batería, le tuvieron que hacer la RCPSA e con la placa, placa, placa, placa. <risa> placa y lo pasó malamente. Ahora, eso sí, mi dispositivo siempre lo llevo cargadito de batería. Un beso y un abrazo, José Antonio. Play con Ricky García. Éxitos de los ochenta. Esto es. Chris. Hi, hi.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 もう一度言うと、う一度言うと、も よく見つけたら、よく見つけたら、よ もう一度、この粒の Por Albert Hammond en el álbum del 95 como La Flor Prometida. Vuelvo hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Deliciosa canción de Luz Casal. Esto es Kiss. Lo mejor de los 80, 80. y los 90, y los 90. 90.、No. hasta hoy.、Es. Nuestro amigo Juan Luis. Hola, Juan Luis. Hola, Ricky. Buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? Me estabas comentando hace un momentito aquí por teléfono a micro cerrado que estabas, tenías un pelín de disgusto.、Mm, disgusto pequeño, no muy grande. <risa> Llevo toda la semana peleando por el viaje a Praga y, y no me lo habéis dado. <risa> es que solo tenemos uno, Juan Luis. A mí me gustaría regalaros a todos de todo, pero solo teníamos uno. De todas formas, Juan Luis, te voy a decir una、vale. cosa. La próxima semana. Vas a poder tener、sí. otra oportunidad de ganarlo porque lo vamos a regalar por las mañanas. x a v i y María lo van a regalar en las mañanas, Kiss. Así que bueno, el disgusto、tomo、ya、nota. se queda a la mitad, d ¿eh? Venga, tomo nota. Venga, Juan Luis, va. Te voy a dejar que me pidas la canción que te dé la gana y se la dediques a quien quieras. Adelante, el micro es tuyo. Bueno, pues mira, quiero dedicar esta canción a, a Sara, que es mi mujer, con la que me casé hace 27 días, si no me f a l l a la memoria. <ríe> y quiero dedicarle. De Phil Collins in the Air Tonight. Qué guay, qué canción tan estupenda de su álbum Face Value del 81. ¿Eres fan de Phil Collins? Sí, señor, bastante, bastante. ¿Y tu señora también,、sí. no? Mi señora también, si no lo es, tiene que serlo ya. ¡Ay, tiene que serlo ya, verdad! <risa> Esto funciona así. Tenemos que compaginar los gustos y aficiones todos. Oye, pues Juan Luis, ¿sabes qué? Te voy a regalar una camiseta a ti y otra para tu señora, y os voy a desear que seáis felices durante muchísimos años, ¿te parece? Pues muchísimas gracias, Ricky. Gracias a ti, Juan Luis. Un abrazo grande. Venga, un abrazo para ti, todo el equipo. Hasta luego. Canción tan mágica, y hipnótica, a la par que deliciosa. In the air tonight. c o n r i c k y García.、Oh, yeah. Rafa, Buenas tardes, hola. Buenas tardes, c ó m o estás, Rafa. Pues mira, aquí de puta madre, acabo de terminar todo bien, <risa> todo guay y contento. ¿Y no, y me porque... el ha salido día bien, si、sí, cuéntanos por qué te ha salido el día bien. Cuéntanoslo. <risa> pues mira, te lo voy a contar. Iba por la avenida de la Cruz Campo, es una avenida que hay en Sevilla con tres carriles y es cuando has puesto el, el t a k e o m y de, de Ajá, creo que era. s í vale, y, y yo. v e o todas las a m a n e c i e n t o s t a s s a m a n e c i e n t o s y me venía arriba. ¿Sí? me venía arriba, que iba como con el coche, y cuando me he dado cuenta, tenía dos luces azules detrás. Le digo, h o s t a eran parados, me parado ponen ponta al lado. Y era la policía municipal, que creía que iba hablando con el mob y peleándome con alguien, y me a p a r a el buen hombre. Hola, buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué es lo que te pasa? Y yo, de momento, estaba más agobiado que Marco d í a s de la Madre. Y le digo, mire usted, ya, que voy cantando, que voy feliz, y me dice, ponte a un lado. Bueno, m á a reísta r el coche. Y me dice, ¿qué vas escuchando? o q u é es FM? Y le digo, sí. Y dice, Ah, pues por ahí te vas a escapar. ¿En Entra, serio? Digo, hostia, te voy a d e c i o v a l e Oye, pues no. Lo... Os debo 200 pavos de una murta, porque esto cada vez que te l i g a n son 200 pavos. Ya te digo, que te toca en el bolsillo es lo peor, ¿eh, querido. Oye, ¿y qué te, parece, qué te parece si le dedicamos la canción a la Guardia Civil de. Se... Digo, p e r d o n a A la Policía Municipal de Sevilla? ¿Qué te parece? Lo tengo clarísimo, vamos. <risa> Eso y, y, y el camino de Santiago Andando, si h a c e falta. Porque además, fíjate, tenemos un documento exclusivo. De ti cuando has visto a la policía detrás. Mira, a d Pero bueno, bueno, estas i u e d a s en la primera intención, lo que tú ya no l a has visto las demás. Las demás han sido peores. ¿eh? Oye, Rafa, muchísimas gracias.、Dice? Te voy a regalar una camiseta、ah, del programa. Oye,、eh, o l e yo、eh, soy el tonto de las camisetas. Y te voy a mandar un saludo muy grande a ti y a todos los y sevillanos、sí. y sevillanas. ¿Qué te va a decir? Y cuando venga la feria me llama que no te va a faltar gloria bendita. ¡Ole, tú! <risa> Gracias, Rafa. Un abrazo, hermano. Gracias. Buen fin de semana. Así,、ah, ahí están, Coland again, con el tremendo Celebration. Celebration. A Celebration to l a s t throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We're gonna celebrate your party with you. Come on now, c e let's b r a i o n l e t all celebrate and have a good.